Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada mataron a Lucio Vázquez Volaron los pavos reales rumbo a la sierra Esta noche estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarle un fandango Su madre se lo decía, su padre con más razón Hijo no vaya Salir! asesinaron le echaron cierre la boca les si lo vieron morir como cuando a uno le toca volaron los gaviales rumbo a la sierra moja